Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hoy, como ya hemos dicho, es el Día Mundial de los Animales y se ha llamado una concentración en las escaleras del Palacio Legislativo para hoy, a partir de la hora 18, por temas vinculados justamente al Día Mundial de los Animales. Para saber el motivo de este llamado, estamos en comunicación con Karina Cocar, que es representante de la plataforma animalista c o l e c t i v o integrada por 35 ONGs de nuestro país vinculada a los animales. Buen día, Karina, bienvenida. Gracias por atendernos. Buen día y muchas gracias a ustedes por el espacio. c o n t a l e a los oyentes, en, en principio, para entrar en tema, qué es la plataforma animalista colectiva y a su vez también. ¿El motivo、uh -huh. de este llamado para ayudar la hora 18 en el Palacio Legislativo? Bien, la plataforma animalista, como tú bien mencionabas, es un colectivo que viene trabajando juntos desde hace aproximadamente ocho años. Somos organizaciones independientes, que cada uno se dedica, digamos, a alguna área. Tenemos、eh, bueno, compañeros que trabajan、eh, en el rescate de caballos, otros refugios de perros y gatos. Eh, algunos compañeros que, que trabajan con el tema del medio ambiente, fauna marina, realmente es, es muy variado. Y desde hace unos años decidimos trabajar juntos para, bueno,、eh, intensificar esta búsqueda de, de derechos por los animales, ¿no? Por un lado, visibilizar la situación de los animales, el maltrato, el abandono que existe hoy en día y los desprotegidos que están ante la ley. Y por otro lado, justamente,、eh, buscar. Eh, leyes y políticas públicas que nos permitan ir avanzando、eh, en esto, ¿no? en, en entender que también los animales sufren y, y necesitan derechos. Y bueno, y es por esto que hace unos años, todos los 4 de octubre, Día de los Animales,、eh, nos venimos concentrando en, en la esplanada del Palacio Legislativo. Elegimos ese, ese lugar justamente porque, bueno, es a s í desde donde salen las leyes, ¿verdad? Y、eh, el objetivo siempre es. Visibilizar algunos、eh, problemas específicos de, de cada año y、eh, hacer algunos reclamos.、Eh, en esta ocasión,、eh, la consigna es por sus derechos, porque entendemos que en este momento, en pleno año 2022 en nuestro país, los animales no tienen derecho. Tenemos una ley, que es la ley 18471, que、mm, simplemente es una ley que El espíritu de la misma apuesta a una tenencia responsable, pero sigue tratando a los animales como cosas. y Nosotros entendemos que los animales no son cosas, los animales eh, tienen, eh, sufren y necesitan、eh, ser vistos también por la ley de esa manera. Entendemos que、eh, la sociedad ha venido avanzando en la consideración moral hacia ellos y la ley no está acompañando esto, ¿no? Eh, es decir, que nosotros necesitamos, por ejemplo, que,、eh, que haya una educación para una convivencia、eh, realmente respetuosa con los animales.、Eh, Hola, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando, sí, claro、ah, que sí. Ah, perdón. Bien.、Eh, y bueno, y además, por ejemplo, que、eh, el maltrato animal sea sancionado como delito.、Eh, quizás todos han visto la, las imágenes de, del criadero de, de animales. En donde eran tratados cruelmente. Y bueno, nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué bueno, o sanción va a tener esta persona? Y realmente,、eh, a, lo, a lo mucho tendrá una multa económica.、Eh, pero si no la quiere pagar, no la paga y no pasa nada. Entonces,、eh, a ver, no tenemos educación, no hay sanciones. Por otro lado, a ver,、eh, ahora mucha gente se plantea no solo、eh, dar derechos a los perros y gatos, sino entender que. Bueno, que todos los animales sufren y que tenemos que bueno, dejar de, de pensar que, que es un deporte o es una tradición, como por ejemplo las jineteadas o los raíz, o bueno, tantas otras actividades en donde hay animales y hay sufrimiento. Entonces, bueno, va por ahí un poco, ¿no? visibilizar esto. Hay un tema que nos preocupa mucho, que es la sangría de yeguas, que mucha gente no, no conoce y queremos hablar de eso y queremos. También que se prohíba porque es una de las actividades más crueles que existen hoy en día en nuestro país. ¿no? Eh, <coughs> llegado al, al, a este punto,、eh, ¿ustedes consideran que aquí en Uruguay sobre el tema se, se ha estado de alguna forma detenido en el tiempo, que se ha mejorado o que se ha empeorado? m i r a nosotros creemos que en la sociedad en sí ha mejorado. Eh, cada vez hay mucha, muchas más personas que, que, bueno, que, que se indignan con casos de crueldad, que piden sanciones, que piden leyes. Pero por otro lado, a, en, en lo que respecta a leyes, nosotros creemos que estamos un poco estancados, incluso con algunas malas decisiones del gobierno, como por ejemplo el de flexibilizar la casa. ¿no? En este momento tenemos en el país una habilitación total para la casa deportiva. Que eso como consecuencia es la destrucción no solo de los animales, sino también de, de nuestro medio ambiente. Y, y más allá de, de todos los reclamos que hicimos en su momento, hicimos una protesta acompañada por grupos ambientalistas, también por productores y empresarios que se dedican a, al turismo ecológico y no hubo cambios. O sea, realmente es preocupante esa situación. Entonces, por eso. Este año realmente es abarcativo de todo. Otros años nos hemos enfocado en algunos temas, pero hoy,、eh, hoy vamos a hablar de todos. De hecho, vamos a tener en la e x p l a n a d a varios compañeros que trabajan específicamente con cada área, en donde nos van a contar bueno, la situación, por ejemplo, bueno, de los caballos,、eh, de este tema de las sangrías, de la casa, el tema de los zoológicos. O sea, realmente vamos a hablar de todos los temas. e Invitar a la población que, bueno, que nos ayude, porque en definitiva, cuanto más seamos pidiendo por esto, más rápido se logrará. ¿no? Bien, también de parte de la población, muchas veces hay, hay este, algunos, algunos reclamos en el sentido de, de las dificultades que básicamente se plantean con, con los perros sueltos por razones de accidentes y demás, o inclusive、sí. lo que bueno, está notoriamente creciendo. En campos uruguayos, que son las jaurías de perro que at atacan a animales, ¿verdad? ¿Cómo, es cómo, cierto, cómo,、sí. cómo ustedes procesan y qué, qué planteamiento, si s lo tienen, podrían hacer para buscar una solución también a esa realidad? Mirá, nosotros hace muchos años que hemos planteado un programa de, de control de población c a n i n a y felina, porque a veces se habla solo de los perros, pero también los gatos、eh, están en un tema complejo de cantidad, ¿no? Sí.、Eh, Eh, y entre esas medidas, nosotros entendemos que obviamente tienen que ser parte de la educación, pero tenemos que entender que、eh, necesitamos, por ejemplo, que las castraciones sean obligatorias, algo que no pasa. Necesitamos,、eh, nosotros pedimos la prohibición de la venta de, de perros, porque entendemos que además es una, es una de, de las canillas abiertas en nuestro país que genera y genera cantidad y cantidad de perros y no pasa nada. Pero en sí mismo, s、sí, y bueno, en el caso de que no acepten esto, nosotros entendemos que podría haber una regulación、eh, aún más exigente en donde solo algunos establecimientos puedan vender perros. Pero en ese momento、eh, se venden perros por mercado libre, se venden perros en la feria. Entonces, las canillas de perros están abiertas por todos lados y hasta este momento ninguna se ha cerrado. Por otro lado, el tema de la casa. La caza con perros es otra de las causas de la sobrepoblación de perros en el campo. Porque, a ver,、eh, a veces nos, nos dicen a nosotros, ah, pero son perros agresivos. No, no es que sean perros agresivos, son perros entrenados para matar, para cazar. Son perros de cazadores que muchas veces、eh, van y se pierden o los dejan a propósito tirados ahí. Y bueno, y son perros que ya tienen este, ese entrenamiento y obviamente van a perseguir y matar. Pero también son perros de los vecinos que están para cuidar las estancias y, bueno, y van, se escapan y matan a, a las ovejas de, de los otros estancieros de la zona. Entonces,、eh, hasta el momento no se ha hecho nada que realmente solucione este tema.、Eh, nos preocupa, no nos gusta que salgan diputados a presentar proyectos de rifles sanitarios o de p a r r e r a s porque acá la culpa no la tiene el perro. Aunque salgan a matar a todos los perros, esto no se soluciona, porque realmente acá la culpa la tiene el humano y el humano no se ha hecho responsable, el Estado tampoco. Y bueno, y si no se toman todas estas medidas、eh, que nosotros mencionamos y se tienen que tomar en conjunto, ¿no? un, un, un mes una y a los diez meses otra, s no va a cambiar. Nosotros nos hemos ofrecido y estamos dispuestos a trabajar con todas las este, autoridades e intendencias. Pero bueno, realmente en este momento están yendo por otro camino que no es el que nosotros planteamos. Karina, gracias por esta charla, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Buen día. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. Conversábamos con Karina c o c a r representante de la plataforma Animalista Colectivo, integrada por 35 ONGs de nuestro país. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.